Samba de preto, samba moderno e o samba quadrado. Canta tirado ao frevo, um pouco mais chigue baião ensachado. Mas não cante essa boa só bonita, porque ela está com marido do lado. Canta canta a minha gente. Bueno, una alegría reencontrarnos con nuestro columnista Plinio. Pare que tengo que cerrar algo acá yo, para que no haya ecos. A ver, a ver acá, acá Ahí va Ya, volvió Ahí, lo extrañamos ahí o sea, estamos Plinio, Lo extrañábamos mucho ¿Viniste con acento chileno, Plinio? Claro, po. bueno, Buenos días a todos los hermanos uruguayos A Ángela, a Hernán. gran gusto volver aquí Bueno, lo gran mismo gusto. para nosotros Reencontrarnos este, contigo Eh, ya vamos a hablar, vamos a dejar para, para la segunda parte, digamos, de este diálogo lo que fue tu visita a Chile, pero empecemos, nos planteabas, de, por lo menos para seguir el orden que vos nos planteás, eh, un par de temas de la actualidad brasileña. Plinio, que tiene que ver con eh, eh, declaraciones que ha hecho el coronel Mauro Cid ¿no? Que dejan, nos decías Al a ex presidente Bolsonaro Vulnerable, empecemos por ahí Si te parece Muy bien, bueno, primero Gran gusto hablar volver a hablar Con ustedes, quería hablar De, de ahí, de Chile mm -hmm. Pero la realidad es que Me metieron en una En una movilización Muy fuerte y con internet Muy mala, o sea que claro. no no Tuve esta oportunidad bien Bueno, aquí en Brasil Estos 10 días, yo creo que son dos cosas importantes que ocurrieron. ¿no? Primero, la delación premiada mm -hmm. del coronel Mauro Sid. El coronel Mauro Sid es una especie de mano derecha operacional de Bolsonaro. Es en realidad el que hacía lo que los americanos llaman de dirty job, trabajo, trabajo. sucio. sucio. Hacía de todo, pero principalmente esto que, que es lo que le gustaba a Bolsonaro. Y este señor es un hijo de un general de, de gran prestigio en Brasil, y en Brasil no, en las Fuerzas Armadas Brasileñas, y, y, y es un bolsonarista, un hombre de extrema derecha. Bueno, resulta que es el tipo que falsificó las vacunas del, del mismo, de su familia y de la familia de Bolsonaro. Y, y que está metido en las ventas de joyas, en las tentativas de golpe está metido en todo. Bueno, este señor está preso desde el, desde hace unos seis meses y al final, después de resistir mucho, su, uh, hizo la opción de la delación premiada, que es una figura jurídica que hay aquí en Brasil, que viene en realidad, yo creo que un poco de los Estados Unidos, que es Si tú eh, ofreces algunas informaciones estratégicas a la justicia, entonces la justicia te compensa con una disminución de pena, alguna alguna ventaja. Sí, bueno, que se usó para toda es, la investigación de Odebrecht y, y contra el PT, sí, ¿verdad, Plinio? Sí, esto todo es una figura muy, muy, digamos, delicada. En el caso de la Vallato, fue utilizada como tortura. Entonces prendían el tipo y lo dejaban dos, tres años presos y lo presionaban para pre, para hacer delaciones que involucrara Lula, el peteta Bueno, esta, digamos, fue fue una operación de delación donde la iniciativa vino del abogado de Mauricín. Y no se sabe lo que hay, pero se imagina lo que hay. Y lo que hay es, eh, yo creo que... El, un poco quiere salvar el padre, que también lo estaba también es un hombre de extrema derecha, y también involucrado en las eh, lavaje de plata de las ventas de joyas de Bolsonaro, no sé por qué razón, el hecho es que él hizo la delación, aquí hay mucha especulación sobre lo que contiene la delación, y la verdad es que debe contener cosas pesadas, y debe dejar al y, y pre, permite que se haga el elo el nexo entre todo lo que pasó y el comando de Bolsonaro entonces Bolsonaro está en este momento calladito y muy preocupado por las noticias que aparecen uh -huh. bien lo otro tiene que ver con el comienzo de procesamientos Por eh, los protagonistas de, de aquella eh, revuelta o intento de golpe, se ha dicho, de, del 8 de enero, Plinio, ya empezaron, además con sentencias altas, ¿no? De unos cuantos años. Sí, esto es, bueno, es para que tengamos ¿no? La, el cuadro general, que yo lo repito, para que nosotros quedemos siempre, uh -huh. digamos, en el contexto, ¿no? Aquí hay que contener a Bolsonaro, ¿eh? hay que. contener el bolsonarismo entonces estas dos digamos estos dos hechos están en este contexto no primero dejar bolsonaro digamos eh, digamos responsable por todo lo que hizo y ahora los los los que hicieron la invasión en el congreso en el supremo y en el mm. eh, poder ejecutivo salen las primeras condenas del supremo tribunal federal Y como adelantaste, Hernán, muy bien, son condenas pesadísimas, uh -huh. ¿no? Son 17 años, 24 años, o sea, son condenas muy, muy fuertes, pero son condenas por mientras que agarran, el, digamos, el, la base del problema. En realidad, los pobres miserables que fueron uh -huh. contratados, nosotros los llamamos de jagunzos milicianos, para hacer la... la depredación. Entonces, si se se pone de manera proporcional a la responsabilidad, bueno, yo me imagino la pena que va a tener Bolsonaro y los empresarios que financiaron todo esto, ¿no? Pero el hecho es que hay una decisión muy clara de la justicia, del Supremo, de, eh, digamos, dar un ejemplo e intimidar a la gente que sale para el golpe. ¿Vale? ¿eh? Uh -huh. Y, y en esto estamos, esta es la nueva temporada de la novela brasileña Crisis Política Institucional. <risa> ¿Esos juicios son, son públicos, Plinio? ¿Se, ¿Se transmiten, se pueden ver públicamente? Estos esos juicios son públicos y además lo, los abogados de los presos, eh, no sé quién los financia, porque uh -huh. algunos de los presos son sí pequeños empresarios tal Pero el que tomó una condena ayer de 17 años es un pobre tipo. ¿no? Y la abogada está mucho más preocupada en hacer campaña contra el judiciario delante de los jueces que defender a su, a su cliente. O sea, en realidad es la crisis política que ahora ¿no? entra en el vientre del, del judiciario brasileño. Uh -huh. Si esto va a resolver o no el problema, tendremos que ver. Yo estoy seguro que no va a resolver, pero puede hacer con que, la eh, digamos, el golpismo pierda aire un poquito, claro. pierda ox oxígeno y le dé un tiempo mayor de tranquilidad a Luna. Uh -huh. Pero los problemas, claro, no se resuelven con medidas judiciales extremas, ¿no? Se resuelven uh -huh. cuando las causas del problema son atacadas y las causas, como ya discutimos aquí, es la barbarie, no, la vida miserable de la gente que deja a la gente muy insatisfecha con el establishment, no, con el uh -huh. sistema político. Pero eso, eso, eso es un tema que ya venimos discutiendo a sí. tiempo. Bueno, vayamos a Chile ahora, ¿no? A que nos cuentes lo que viviste en Chile. Me imagino que ha sido muy intenso. Eh, ¿Con qué clima te encontraste? ¿Qué ambiente encontraste en Chile con los 50 años? Que han pasado tantas cosas además en estos días, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Eh, Chile en el contexto latinoamericano, Ángeles, yo creo que un poco junto con Uruguay, es tenido como los dos países, digamos, más racionales, más equilibrados, más fácil, fáciles de leer, ¿no? En la política. Pero yo creo que esto cambió mucho en Chile, por lo menos, porque la situación que se ve ahí es una situación muy compleja y muy eh, y muy eh, extraña, ¿no? Porque hay hay una, una derecha muy fuerte, pero que quedó más o menos tranquila en estas conmemoraciones de 50 años, uh -huh. quedaron discretas, ¿no? No se metieron a, a hacer líos. Pero hay un pueblo muy descriente de todo lo que es lo, los partidos tradicionales, descreído. la política tradicional. Descreído, sí. Descreído, muy descreído. Y, eh, y per, y, pero hay una juventud al mismo tiempo muy rebelde, muy, digamos, muy, movimiento de mujeres muy articulado, ¿no? hicieron una vigilia muy bonita Eh, en la moneda el día 10, ¿no? unas, difícil contar, pero digamos unas 10, 15 mil mujeres ¿no? en, en acciones muy muy bonitas, muy con gritos, muy fuertes, nunca más, no por la responsabilización de, de, de los militares. Tal. Y una juventud también muy aguerrida, muy, entonces el, el, hubo una, un... una manifestación con canciones de los grupos, ¿no? en Tilimani, Quilapayún, mm. y bueno, y esto juntó unas 30, 40 mil personas con, en una en manifestación muy, muy emotiva y muy politizada. Mm. Al mismo tiempo, eh, esta juventud no se liga con los partidos. Entonces, las, los encuentros de partidos... De, de reflexión sobre el golpe, muy esvaciados, ¿no? gente mayor, poca gente, bueno. poco mm. joven. Entonces es una situación que hay que estudiar para entender. ¿no? Mm. Y la impresión que yo tengo es que los partidos quedaron anacrónicos mm. ¿no? y muy involucrados en el sistema y por lo tanto ya no comunican con la radicalidad de la juventud que quiere cambios profundos pero no hay quien haga el cambio profundo sí. entonces una situación muy muy interesante de estudiar ¿no? y bueno y el pasaje es siempre muy emotivo porque Chile, Chile tiene mucha lucha no mucha sí. gente que fue presa mucha gente que fue fue muerta en este viaje también fueron muchos extranjeros ¿no? Brasil es una delegación que llamó de viva Chile que fueron más de 200 brasileños y, y fueron gente que fue presa eh, hijos de, de desaparecidos en Chile entonces esta parte de la memoria es una parte muy importante que la hacen los chilenos con mucho más seriedad por ejemplo que se hace aquí en Brasil pero es curioso que algo desconexo de la, la movimentación de la juventud, entonces es como la superestructura de la unidad popular que luchó está entera, lucha por la memoria, no baja, digamos, el, la guardia, pero es desarticulado un poco con la juventud, entonces es una situación que creo que nosotros debemos entender para, para saber cómo conectar ¿no? el pasado con la juventud de hoy. Sí. Eh, nosotros vimos que hubo represión eh, en los días de las movilizaciones. ¿Pudiste ver algo, supiste algo de cómo se gestó eso? Mira, hubo represión, si, si no estoy engañado aquí con, la, con los días, el día 10 en la mañana hubo una represión y provocación de la derecha en una manifestación... De, eh, más, de, más de gente joven pero eh, quedó en esto lo, lo que siguió, sí es importante también mencionar, que es la actitud del gobierno Boric ¿no? sí. entonces Boric muy metido en todas las, las manifestaciones sí. colmillas oficiales, entonces él va se presenta, tal pero muy preocupado en bajar la temperatura, bajar Entonces, por ejemplo, el día 11, yo estuve ahí con Natilio Borón y otros compañeros y, y fuimos a visitar, digamos, La Moneda, pasar por ahí, después al cementerio central, a la tumba de Allende, de, ¿no? a, de, visitar también Víctor Jara, tal. Bueno, cerraron el cementerio central. Uh, uh, uh, el centro de, de Boric es un apelo para que nadie fuera al centro. Y bueno... y Entonces el centro vacío y los locales de visitación muy controlados por los carabineros. Entonces era dificílimo pasar porque te barraban aquí, tenías que ir por el otro lugar, pero también estaba barrado en el otro. O sea, no querían gente en el centro. Entonces la actitud del gobierno yo la interpreto así. Él quería bajar la temperatura para que no hubiera conflictos. Y, y, y el costo de esto es no no permitir que se conmemorase o que se celebrase la memoria en el en el día 11. Un poquito como si fuera, borremos esto, ¿no? Sí, sí. Lo, lo vamos a conmemorar, pero oficialmente, no con gente en la calle, no con ganas. Es un sí. poco lo que pasó. Hay mucho peso... Eh... pero supongo que con las mismas características que vos decís, en determinado sector de la sociedad, de lo que fue eh, todo ese proceso muy convulsionado, eh, pero que tuvo grandes logros, mientras estuvo el gobierno de la Unidad Popular, todo lo que pasó en la izquierda, los posicionamientos, el movimiento cultural que hubo, muy potente, hoy nosotros vamos a pasar, la radio va a pasar un documental sobre Víctor Jara precisamente eh, y hemos estado leyendo estos días y compartiendo con la audiencia un movimiento también desde el punto de vista de la cultura muy muy potente que, que dejó mucha huella pero creo que eso también estará sujeto a lo que vos estás diciendo a, a que hay sectores a los que en los que vive pero en general son los, los más viejos, los más lo que fueron de la otra época, digamos. Sí, sí y no. Por eso yo digo que está Chile, que era más simples de entender, ahora está más, ¡Más difícil, difícil de entender. Porque, por ejemplo, la manifestación que, cultural que hubo en el Estadio Nacional fue inmensa, de, digamos, 30, 40 mil personas y con los grupos tradicionales de la época, los nuevos, pero también los tradicionales de la época de, de, de Allende, y con mucha juventud, cantando todo. Y ahí va ¿no? y, Pero eso que dices es uno de, de las cosas marcantes de, de, del giro que di en Chile, que son los testimonios. Todos, toda la gente, dice que, que los años de la UP fueron los años más felices de su vida. Oh. Siendo que muchas de ellas, después de esto, pasaron por cárcel, por pierda de familiares, de compañeros. O sea, la riqueza de lo que se vivió en Chile, en el no en este final de los 60, pero principalmente 70, 73, que es la riqueza de la construcción de algo nuevo, claro. es una cosa que queda muy arraigada en la gente que lo vivió. ¿No? Bien. y yo creo que es exactamente por esto que el neoliberalismo quiere hacer un, una especie de borrar eso, sí sí, ¿no? sí, sí. una represión muy fuerte para que esta alegría esta felicidad esta gana de cambio no vuelva sí. ¿no? Pero, y ella está en el en la juventud que quiere cambiar pero ya yo creo que está sin dirección política para conducir esta esta energía a Cosas concretas de cambio. ¿no? Falta la construcción político-partidaria, eso es generalizado. Sí, no es, es solo así. de Chile, eso pasa por todos nosotros. Sí, sin duda. Sí. Plinio, eh, nos quedan tres minutos, pero eh, queda, digamos, claro también o sobreentendido de alguna manera lo que decías, que hay decepción y una visión crítica. Eh, más allá de estos detalles que dabas de lo que ha sido el gobierno de Boric en este tiempo con, en cuanto a esa expectativa que había de que fuera una alternativa a lo que han sido los gobiernos de derecha, Sebastián Piñera, eh, ¿qué, qué visiones recogiste de, desde la izquierda o incluso de progresismos como se dicen ahora eh, respecto a Boric. ¿Ha hecho algo bueno? ¿Te transmitieron algo bueno o todo era crítica? Mira, yo, yo creo que eh, Chile vive una crisis política institucional como todos nosotros, ¿no? Y, y, y la vive de manera intensa. Uh -huh. Por ejemplo, rechazaron la constituyente, digamos que venía por la izquierda, ¿no? Y, y la, la opinión más o menos general que yo escuché incluso en gente de Uber, ¿no? De taxis, uh -huh. fuera del, del circuito político. Es que también van a rechazar ahora la que están haciendo la ultraderecha. Claro. Y, y vuelve entonces la constitución de Pinochet, pero no vuelve legitimada. O sea, ellos no quieren ni la izquierda, ni Pinochet, ni la ni para allá de, de Pinochet, que sería la de ultra. O sea, esto es el síntoma de una crisis institucional muy fuerte. Bueno, en esto se mete Boric, y quiere resolver problemas que son profundos con cosmético y bueno claro que yo no circulé por toda la sociedad chilena entonces no puedo decir exactamente lo que piensan pero la gente más de izquierda muy decepcionada con boric y, y yo creo que el, el prestigio de boric mismo en gente que no es de izquierda no que, que uno habla con la gente de, de las calles mm. es un está muy apalado Y, y eso es razonable, porque las condiciones de vida son muy eh, malas, ¿no? Para finalizar nomás, una de las cosas que, que me impresionó mucho en Chile, y no y yo viví la infancia en Chile, y vuelvo con mucha frecuencia a Chile, es la cantidad de gente pobre durmiendo en las calles. O sea, no es la cantidad brasileña, pero eso no había en Chile, o por claro. lo menos no había en la Región más central donde uno vive, pasa, ¿no? Pasea. Ahora hay y hay en cantidad ya sorprendente: o sea, hay una escalada de la pobreza, una in inmigración muy fuerte latinoamericana, venezolana, haitiana, colombiana, peruana, ¿eh? pero no hay la capacidad del Estado y de la sociedad de absorber esto de una manera, digamos, constructiva. Por lo tanto, yo la impresión que da es que Chile es un polvorín, ¿no? uh. Y que no se prende porque no porque no, porque le sacan la, la el pavío, se dice en sí, la mecha, en por... paviles, sí. la mecha, podríamos decir nosotros. Y hacen de todo para sacar la mecha, pero uh. ahí hay yo creo una sociedad con grandes problemas. Bien. Ya estamos en el mediodía, Plinio, como siempre, un gusto reencontrarnos. Pueden quedar algunos apuntes de lo de Chile que eh, después que como siempre pasa después de un viaje, ¿no? En unos días uno se reordena también en la cabeza que nos podés comentar en el próximo contacto. Ahora retomaremos ya lo habitual si eh, no hay problemas con tu agenda el próximo miércoles. Seguro el próximo miércoles estaré aquí para continuar la conversa que nunca termina. Un gran bien. gusto hablar con Radio Centenario, reencontrar los hermanos uruguayos Hernán y Ángel. Muchas gracias. Y a, Ahora sí. Ya, ya Blanca que Blanca. está por detrás de todo. esto Blanca es el poder en las sombras. Exacto. Es el poder, es el si verdadero sienta poder. Sientan todas las sillas, eh. El verdadero poder en las sombras. Ocubre a todos. <risa> Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Chao.